Hola, soy Maribí y os voy a dar la receta de la leche frita hecha con mucho amor. A ver, los ingredientes son 4 cucharadas de maicena colmadas, 6 cucharadas de azúcar normales, no colmadas, una pizca de azúcar de vainilla, un litro de leche y harina para rebozar y dos huevos. Ah, y una taza grandecica de aceite de girasol yo frío eh, los postres o sea este con aceite de girasol porque el de oliva le da una, un sabor un poco demasiado fuerte a ver ponemos en un cuenco la maicena el azúcar eh, y la vainilla la pizca un pellizco de vainilla lo ponemos le empezamos a dar vueltas y vamos eh, mezclando con un cuarto de litro de leche un cuarto de litro de leche para hacer, para disolver eso y que no tenga grumos y que esté bien. Y luego el resto, mientras tanto, le hemos puesto en, en una perola a calentar el resto de leche, pero no tiene que estar muy fuerte el fuego porque si no se pega. Cuando vemos que eso está hirviendo... Eh, mezclamos lo que hemos hecho en el cuenco y lo, lo echamos a la cacerola y seguimos dándole vueltas trabajando hasta que vemos que empieza a hervir. Cuando empieza a hervir, cortamos, contamos cinco minutos de estar dándole vueltas para trabajarlo y que no se pegue. Luego, por otro lado, hemos preparado una bandeja de horno. Yo la suelo utilizar de cristal porque no se pegan y eh, cuando he acabado de, de cocer y de hacerlo todo lo, lo pongo en la bandeja de horno lo dejo enfriar y luego lo meto al frigo hasta el día siguiente yo la preparo la pasta el día anterior y luego para hacer eh, al día siguiente la leche frita necesitamos la harina que la puedes poner en un plato en un aluminio y pongo una base de aluminio para volcar ahí el, el, la leche frita lo que tenéis que hacer es cortarla antes en trocitos como queréis de tamaño y, y luego lo vuelco sobre el papel de aluminio untado un poco con, con harina para que no se apegue y luego eh, voy mezclando Eh, ah, también he batido dos huevos en otro cuenco y, y voy mezclando, o sea, voy pasando por harina y pasando por huevo todos los trocitos con mucho cuidado porque la verdad es que es un, un material muy blando y hay que trabajarlo con mucho cuidado y luego a la hora de, a la hora de, de freírlo Hay que poner el aceite muy, muy caliente, pero no hay que dejarlo a tope el fuego. Luego hay que bajarlo uno o dos grados. Y ahí, eh, hay, ahí hay que ponerle mucho, mucho, mucho cariño, porque claro, si al freír el utensilio que tú estás utilizando para darle la vuelta se te mancha de, del material de la leche frita, Eh, ...se te pega luego todo... ...hay que estar atento... ...muy atento... ...y limpiándolo continuamente... ...si se mancha... ...porque si no, no te saldría nada... ...decente... ...cada vez que sacas... ...cada vez que sacas... Eh, eh, ...una tanda de, de... trozos de leche frita... ...frita ya... ...le, echas un, le rocías un poco con, ...con azúcar... ...y otro poco de azúcar vainilla... Y, y en dos o tres artenes te sale todo ya y yo creo que ya está lista para comer.